Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va, motomaníacos? Aquí arrancando una nueva edición de este día martes. Estamos arrancando las 21 horas aquí por FM Indie Rock 104.7 MHz. Tenemos la operación técnica de Diego, como siempre, desde que arrancamos aquí en, en esta radio. Así que el agradecimiento, como siempre, a la operación técnica. Bueno, nos pueden escuchar a través de www.fmindierock.com.ar y www.caballosdemetal.com.ar. Hoy tendremos. Algunas reseñas, como por ejemplo lo que pasó en Termas de Río Hondo, una nueva fecha, la segunda del MotoGP en Argentina. Así que estaremos contando resultados de esta competencia. Tendremos、eh, un audio de Pedro de Trenkelauken.、Eh, los insurrectos están este, realizando próximamente un nuevo evento. También tenemos que hablar, vamos a hablar con Ezequiel de Jacinto a r a o z Eh, vamos a hablar algo del d a c a r de Pobre, que estuvimos, este, los, los encontramos en la, un servicio este domingo. Así que vamos a hablar algo de eso. de q u Hasta el reportaje en las redes sociales que hablamos con ellos, pero vamos a hacer una reseña de, de este evento. Y también tendremos un, una comunicación con Beto de Azul,、eh, que e、eh, se t á n s viene la nueva edición del encuentro ahí en, este, en Semana Santa. Así que bueno, vamos a, un temita, a una. una A La tanda publicitaria, perdón, vamos a un temita musical y después hablamos con Ezequiel de Jacinto Araujo que se viene este próximo fin de semana,、eh, su próximo encuentro de motos. Lubricentro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Tenemos aquí en Motomaníacos. Bueno, les voy a contar, como les había prometido, ahí ahora la estoy buscando、eh, lo que se desarrolló este fin de semana en t e r m a s de Río Hondo. Cómo fue、eh, la carrera de MotoGP, la segunda carrera de MotoGP que se desarrolló este fin de semana.、Eh, ya le estoy diciendo, ahí vamos a hablar con Ezequiel. Ya no estamos comunicando, estamos con Ezequiel. Ah, bueno, paso la información después de, de MotoGP más tarde. Bueno. Hola, buenas noches Ezequiel, Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo va el público de motomaníacos acá de Jacinto Arauz? Un gusto Ezequiel, ¿cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Y todo tranquilo, tranquilo, ¿no? Estamos trabajando a full para, para el moto encuentro. Sí, me imagino que, que hay que trabajar y bastante, pero bueno,、eh, reconforta porque uno hace lo que le gusta, me imagino. Sí, sí, obvia, obviamente que uno lo hace porque, porque le gusta. Bueno, contame, que ya faltan pocos días para que inicie este motoencuentro. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente este fin de semana en Jacinto a r a o z En realidad, en Jacinto a r a o z lo mejor que va a encontrar es buena atención y, y una c a l i d e z de la gente impresionante.、Eh, aparte, van a tener bandas en vivo,、eh, show de freestyle,、eh, muy buen a sábado, el sábado, como siempre. y... Y van a degustar de, de, de productos de empresas de, del pueblo y de la zona que nos dan para, para hacer picada y para, para degustar más otras cosas que vamos haciendo nosotros, como bondiola, escabeche y otras cosas más. Sí, sí, bueno, eso、eh, por lo que contás vos, pero bueno, eso hay una norma que lo escuchamos en todo,、eh, cada uno que se preste una conversación de Jacinto Aravos. Es la atención que recibe cada motocircuita que participa de este encuentro. Es un clásico que siempre se genera cuando uno se pone a charlar de este encuentro. Sí, sí, la verdad que tratamos de, de atender lo mejor posible. Siempre se, se escapan cosas porque cuanto más motos van viniendo, es más complicado atenderlo como uno quiere. Pero en lo posible tratamos de, de darle la mejor atención posible. Sí, me imagino que. Lo principal es eso, que la, que la gente se vaya contenta. Pero bueno,、eh, siempre puede pasar alguna cosita que, que se pase por alto, pero bueno, es lo que, lo que menos influye en lo que la gente se lleva, porque siempre la gente que participa se viene con la mejor, este, la mejor atención de, de parte de ustedes.、Eh, contame, este, estaba mirando el 13 encuentro de ustedes, el número 13. Sí. El décimo tercer encuentro. El décimo tercer encuentro. Sí.、Eh, ¿Esto cómo nació? ¿Cómo, cómo arrancó en Jacinto a r a o Si vos tenés una reseña más o menos de cómo se inició este encuentro en ese lugar. Sí, sí, te la puedo, te la puedo dar. En el año, allá por el 2004, empezamos a un grupo de amigos, entre ellos yo,、eh, a, salíamos a los encuentros y, y bueno, ¿por qué no hacer uno en Jacinto a r a s no? Y así que nos pusimos en marcha y en el año 2005 hicimos el primero. Y 2005 y 2006.、Eh, sí, sí. Después se dejó de hacer porque, bueno, tuvimos la mala suerte de que los dos años no llovió. Y, bueno, no podíamos solventar los gastos de, de hacer un motoencuentro, ¿no? Sí, sí. Pasó un tiempo y volvimos a retomar porque realmente la gente del pueblo, todos t e pedían, che, ¿por qué no arrancan de vuelta? ¿Por qué no arrancan de vuelta? Y así que hace 11 años volvimos a, a hacer el encuentro y ya llevamos 11 años ininterrumpido, excepto por la pandemia, que bueno,、eh, se, se interrumpió por, por fuerzas mayores, ¿no? Sí, sí, sí, ni hablar.、Eh, sí. Y bueno, la cual estamos recontra contentos y agradecidos con todo el pueblo, porque realmente,、eh, como decimos nosotros siempre, es una fiesta del pueblo. Sin todo el pueblo que nos colabore, no se podría hacer como se hace. Ni hablar. ¿El pueblo es chiquito, Jacinto Arauz? ¿Cómo es la cantidad de habitantes que te quieren? Como 2.800 habitantes, más o menos. Sí.、Eh, sí, es un pueblo chico, relativamente chico.、Sí. Y bueno, ¿y ahí ustedes qué cuentan? ¿Con un camping en ese lugar? Nosotros adaptamos una cancha de fútbol al、ah. eh, encuentro de moto, donde le ponemos cableado toda la vuelta a la cancha, con tomas, con luces,、eh, toda, toda la vuelta. Traemos baños químicos, aparte de los baños que hay en el club, y le adaptamos la cancha para, para hacer el moto c u e n t r o Sí, sí, para atenderlo de la mejor forma. Así que, excelente. Exactamente.、Sí. Ustedes son muchos de la agrupación, mucha gente que participa de la agrupación, los que trabajan. Sí, en, en realidad, aparte de, de los que a n d a m o s e n moto que nos gusta,、eh, ya te digo, nos colabora cantidad de gente del pueblo que nos viene a dar una mano. Eh, no sé, el fin de semana fuimos a buscar leña y aparecieron como 10 chicos que、eh, les gusta la moto, pero no tienen moto por, por, bueno, por ahí porque no la pueden comprar o porque todavía no les llegó el momento. Y nos fueron a dar una mano para buscar leña. Y, y vienen un montón de mujeres cuando hacemos las empanadas, que hacemos empanadas y esas cosas, para convidar a ayudar a hacer las empanadas y, y así todo, ¿viste?、Eh, en realidad, el pueblo entero nos colabora. Sí, sí, colaboración permanente de todo el mundo. Así que es una fiesta del pueblo, en realidad. Es un encuentro de moto, pero es un encuentro de moto del pueblo en general. Sí, sí, eso es así.、Desde、cualquier motero que haya venido, yo creo que se va con lo mejor de la, de la vista de, de, de los comercios donde van, de la gente del pueblo, de, de la calidez de la gente del pueblo hacia el motero. Sí, sí, yo no tuve la posibilidad de ir nunca, pero mi, un amigo y bueno, gente también de desarrollo que ha participado, siempre vienen con esa inquietud y ese, ese contacto que han tenido con ustedes, que se vienen con la mejor、eh, atención de parte de ustedes, así que、eh, siempre se recomienda para participar, así que es un, un lugar muy lindo para poder concurrir.、Eh, así que bueno, el viernes van a contar con asado a la noche. No, no, el, asado, el、ah, sábado a la noche. El sábado a la noche, el sábado. El viernes a la noche,、eh, bueno, el viernes todo, t e o d o el día hay recepción y, y como siempre, las picadas a la mañana, a la mañana, tipo o n c e la mañana, once y、Bien. pico, pasamos con bandeja con picada, en la tardecita lo mismo. Eh, y recepción, y después tenemos las bandas a la noche, el viernes. El viernes, bien, y el sábado, que aunque actividad arranca de la tarde, me imagino. El sábado arranca ahí después de comer, tipo una y media de la tarde, los juegos, ahí en el mismo predio, en una parte de atrás del, del, del predio del club,、eh, de juegos en moto, y bueno, también la gente del público participa ¿no? en los juegos. Y de ahí hacemos la caravana de, de todos los motoencuentros, donde terminamos en la Plaza del Pueblo con un show de freestyle. Este año va a estar、eh, David Sandoval en el, el show de freestyle. Sí, estaba viendo la promoción de David que estaba promocionando el, la participación、sí. en el encuentro de ustedes. Sí, sí.、Eh, un buen bueno, espectáculo. De ahí, de ahí sí, es muy bueno.、Eh, y de ahí nos venimos de vuelta para la cancha. a y Vienen de vuelta las picadas de la tardecita mientras arranca la música y a mitad de,、eh, harán un, un show de música. Se para un ratito y se da el asado para todos los moteros.、Eh, se sigue con la música y terminamos con un baile popular con los gigantes de l ritmos、si、que hay. Impresionante. Muy buena, muy buena este, organización de, de parte de, de todos ustedes. Sí, tratamos bueno, todos los años de ir conversando con los moteros que vienen y ir preguntando inquietudes. Y, y, y muchas veces que, que nos digan qué es lo que falta, tratamos de, de preguntar qué le parece que faltaría para, para el otro año siguiente tratar de, de mejorarlo o hacerlo. n o Claro, muy, muy lindo que tenga la participación de los. De la gente que concurre y que le, le sugiere alguna s cosa, s y ustedes la van adaptando a medida que van pasando los encuentros. Eso está muy bueno、sí. que la gente pueda comentar también. Dentro de las posibilidades, tratamos de, de, de que la gente nos. No, o sea, nos gusta charlar muchísimo con los m o t e r o s tratamos de, de interactuar muchísimo, porque, bueno, es parte de la fiesta.、Eh, tratamos en lo, en lo posible,、eh, no sé, te dicen, che, estaría bueno traer tal y tal cosa, o hacer tal y tal cosa. Bueno. Dentro de nuestras posibilidades lo tratamos de, de hacer. Impresionante. Muy bueno, muy bueno. La verdad que excelente la, lo que están armando para que la gente participe. Así que los estarán recibiendo ya a partir del día viernes, si Dios quiere. O, sí, o gente participante, o l e a i r í a n Ya tenemos del día viernes, tenemos gente. Del viernes, ahora q u é pasó. Ah, bueno. El viernes llegaron, el domingo llegaron más y el lunes llegó más. Y bueno, ya. Hay varios feriantes también que están armando sus puestos para, para también, para siempre el m o t e r o cuando sale, algún regalito hay que llevar a la vuelta. Claro, sí, sí, ni hablar.、Eh, Así que al, ya el encuentro un... arrancó,、eh, no, no con, la, con, las, este, con las cosas en el predio, pero ya la gente está participando. En realidad el predio ya está todo armado para. Ya está, hoy terminamos de, de armarlo, porque bueno, nosotros en realidad recién la cancha la tuvimos d el día lunes, pero. Entre el lunes y hoy se limpió todo y se armó todo s l o s c a b l e s y se puso todo, está listo el predio para que, para que la gente ya se pueda instalar cómoda. En el Bien.、Eh, ¿Reciben colaboración, no sé, ahí de ahí de, de la delegación o municipalidad? No sé qué es lo que hay en Jacinto Arriba. Sí, tenemos, tenemos municipalidad. Eh, sí, sí, eh, o sea,、eh, total colaboración, porque también si no, no se podría hacer. O sea,、eh, casi que están a disposición de lo que precisamos. Entre lo que es posible, ¿no? Pero la verdad es que de los 12 años que lo hicimos y este va a ser el 13, todos los años tuvimos muy buena predisposición de parte de la municipalidad y, y, ya te digo, y de la gente del pueblo. Claro, sí, sí, la municipalidad、eh, me imagino que d a un apoyo importante y bueno, eso también gratifica que para que sigan trabajando y proyectando ese futuro, que, que la, es la idea de, me imagino, de todos ustedes. Sí, sí, o sea, es lo que te da ganas de, de seguir también porque. Esto es un trabajo en equipo, no hay nadie que se esté poniendo palos en la rueda. Tanto así la municipalidad como los bomberos, la policía,、eh, trabajamos todo en conjunto.、Eh, nos reunimos ante el encuentro, planteamos situaciones y bueno, tratamos de ir mejorando año a año lo que, lo que vamos haciendo. Sí, sí, un equipo completo, por lo que contás, un equipo completo. Todos están abocados a que salga lo mejor posible el evento. Sí, sí, esa es la idea. La idea de, de trabajar en equipo, y bueno, te vuelvo a repetir: es una fiesta del pueblo. Aparte de, aparte de que la hacemos nosotros los m o t e r o s es una fiesta del pueblo. Bien, perfecto. ¿Qué costo va a tener、eh, la, la, la participación? La entrada tiene 20 mil pesos de costo、eh, a la moto y 10 mil pesos al acompañante, pero es opcional. El、ah. acompañante, si quiere comer el asado, lo paga y si no, no paga porque todo el público en general entra gratis. Perfecto. Bien, bien aclarado eso para que la gente lo sepa. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven el, el tiempo? ¿Lo han mirado? ¿Cómo va a estar el, el fin de semana?、Eh, mirá, e s t a b a un p o c o a s u s t a d o porque nos estaba dando un poco de agua, pero se está corriendo. Bueno, hoy hubo muchísimo viento acá. Ahora se calmó, se puso lindo, pero el viento creo que nos ayudó a a ladear un poco la tormenta, si Dios quiere. Bueno, ojalá que. Pero aparte, ya decimos nosotros que es un clásico nuestro de que llueva, porque de los, de los 12 eventos que llevamos hechos, solamente en uno no nos llovió.、Así、Qué que... bárbaro. Ojalá、Así、que no que, se repite、bueno. esta vez. Ojalá Pero, que les toque ojalá, buen ojalá tiempo. Que, ojalá que no, porque bueno, el tiempo hace bastante de. de De lo que nosotros podemos hacer, el tiempo por ahí te opaca muchísimas cosas. Y porque la, estar a la, a la intemperie, un, un evento al exterior, hacia afuera, es complicado. La lluvia todas, o el tiempo te complica. De todas maneras, el club mismo que nos presta la cancha para hacer el evento、eh, tiene un gimnasio techado, cerrado, todo. Que ya más de una vez nos hemos ido ahí, armamos carpa s dentro de gimnasio, las bandas dentro de gimnasio. Y bueno, no es lo mismo que al aire libre, pero. Pero por lo menos lo podemos pasar lo mejor posible. Sí, no, porque está bueno contar con un lugar cerrado, porque es una eventualidad que puede pasar,、eh, que, que, haya, que llueva, así que bueno, está bueno contar con, el, con un lugar que lo pueden aprovechar. He visto fotos de ant eventos anteriores que sí que están, que están en el lugar ahí cerrado, así que está bueno para contarlo, que lo tienen ahí. Sí, sí, es un, es un premio, de... Bah, es un gimnasio, vendría a ser, del mismo club,、eh, que es grande, entran. Como 900 personas adentro, así que hay lugar. Es más, armamos hasta las carpas adentro, armamos todo, hacemos la fiesta dentro del gimnasio. Sí, sí, la, la van a pasar bien igual, aunque sea adentro o afuera, la van a pasar de la mejor forma. Sí, sí, el agua siempre t e opaca, un montón de cosas que uno hace, pero bueno,、eh, eso no lo podemos manejar. No, eso、todo、es imposible. Demás, tratamos de hacerlo lo mejor posible, eso no, no se puede manejar, así que bueno, estamos a, a la deriva de, de Dios, ¿no? Sí, bueno, pero ojalá que si Dios quiere no, no aparezca Lluvia este, este, este fin de semana que lo puedan disfrutar de la mejor forma. Así que bueno, lo que quieras para agregar, alguna, alguna gente que quieras agradecer, algo más que te haya quedado pendiente. No, por ahí sí, invitar a toda la zona, a todos los oyentes que, que los esperamos, que, que creo que no se van a arrepentir de, de venir a visitarnos y que nada, agregar a.、Eh, Saludos por ahí, uno se olvida de alguien, entonces por ahí, la verdad que agradecer acá al pueblo en general, a todo el mundo, porque nos colaboran y muchísimo.、Eh, ya te digo, bomberos, municipalidad, la policía,、eh, no sé, no me quiero olvidar de nadie, por eso tampoco quiero nombrar mucho, ¿viste? Sí, sí, ni hablar. Pero, pero bueno, el pueblo en general. Bueno, Ezequiel, yo te agradezco muchísimo por la comunicación. Porque nos contaste todo lo que va relacionado con, con este 13, 13 encuentro de Jacinto Arau. Así que bueno, la invitación está hecha para todos que quieran sumarse a pasar un excelente fin de semana ahí con ustedes y disfrutar lo que, la pasión de las motos, que es lo que nos gusta. Seguramente, seguramente. Comer un, un buen asado con amigos y, y charlar un poco de, de cómo, cómo nos, nos tienen acostumbrados los moto encuentros, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, si quieres, yo te mando un abrazo grande. Le deseo lo mejor para este fin de semana, para todos los muchachos que trabajan y todos los colaboradores que siempre están ahí con ustedes. Que lo disfruten mucho. Bueno, ya sé que tienen que trabajar, pero bueno, es un disfrute también el poder、sí, acalentar、sí, a la es gente. Parte, es parte de lo que nos gusta. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta y darnos el espacio, ¿no? No, ¿sabes para para que contar un poco lo nuestro. Es un gusto porque, bueno, la idea es que siempre lo comento con cada uno que c h a r l o de, de la idea de motomaníacos, de que tengan un espacio. Que por ahí no sé si en muchos lados estaba, pero en o n Desarrollo no lo teníamos. Así que la idea es que acá tengan un lugar para promocionar, para contar, para lo que quieran、eh, contarnos. Estamos a disposición acá en, en la radio y a través de las redes sociales compartimos todos los eventos que se desarrollan en la zona. Así que estamos acá para lo que precises. Dale, dale, muchísimas gracias y bueno, ojalá podamos conocernos personalmente en algún momento. Sí, cómo no, Ezequiel, si Dios quiere, ya nos veremos pronto, si Dios quiere. Te mando un abrazo grande, Ezequiel, gracias por todo. No, gracias a ustedes. Bien, ahí terminamos de charlar con Ezequiel de Jacinto Aravos. Se viene una nueva edición de este encuentro de motos, el decimotercer encuentro de motos, así que. Eh, ahí estuvo contando todos los pormenores de, de lo que están preparando para recibirlos con la mejor atención. Así que、eh, no se lo pierdan los que quieren disfrutar de un gran encuentro, un gran moto encuentro allá en Jacinto a r a o s Así que bueno, seguimos con motomaníacos. Bien, continuamos en Motomaníacos. Le habíamos comentado que se había desarrollado en termas de Río Hondo la segunda fecha de MotoGP. Estos son los resúmenes de las carreras. La carrera Sprint del día sábado. Ganador Mar Márquez. En segunda ubicación, Alex Márquez. Tercero, Francesco Peco b a n a y a Cuarto, Joan Zarco. Quinto, Fabio de Yanantonio. Sexto, Marco b e s e c c i Séptimo, Franco Morbidelli. Octavo, Joan Mir. Noveno, Pedro Acosta. Y décimo, Fabio Cuartararo.、Eh, eh, Miguel Oliveira tuvo un pequeño roce con Fermín Alteguer el día de la carrera sprint. Así que tuvo que abandonar la carrera sprint y no pudo competir el día domingo. Así que, este, bueno, lamentablemente se perdió la fecha de Argentina. Después tenemos el día domingo, Moto 3, ganó Ángel Pigueiras. Segundo, Adrián Fernández. Tercero, Jorge Antonio Rueda. Matías、eh, Perrone tuvo una caída en la vuelta final. Lamentablemente,、eh, una caída que, bueno,、eh, no estaba en los planes, pero bueno, se dio.、Eh, aparentemente, a alguna lesión en el tobillo. Bueno, se está analizando a ver qué es lo que pasó. Pero fue un golpe que le, le prohibió, le prohibió, prohibió、eh, llegar a, a final de la carrera. Así que, bueno. Después tenemos, en Moto 2 ganó Jake Dixon, en, en, en número 2 llegó Manuel González y tercero Celestino Vietti. Y en MotoGP se repitió nuevamente el ganador, la carrera del día domingo, ganó Mar Márquez nuevamente. También segundo fue Alex Márquez, tercero Franco m o r b i d e l l i cuarto Francesco b a g n a i a quinto Fabio de Yan Antonio. Como verán, las cinco primeras ubicaciones son Ducati. Como ya ha dicho Gustavo Moría el año pasado, cuando le hicimos la entrevista, que iba a pasar esto. Así que se sigue repitiendo.、Eh, sexto llegó Joan Sarco. Qué algo bueno, que está retornando la marca Honda a las primeras ubicaciones. La verdad que es el equipo de Lucho c h e q u i n e l o No es el equipo oficial, pero bueno, Sarco está ahí avanzando en las posiciones. Séptimo llegó b a d Binder. Octavo, a y o g u r a Que bueno, llegó octavo, pero fue descalificado. Porque estaban usando una centralita que no corresponde con el reglamento. Así que fue descalificado. Entonces, octavo, llegó Pedro Acosta. Y noveno, Joan Mir. También con la Onda Oficial. Escalando algunas posiciones. Que、eh, Onda venía hace bastante tiempo. Que no arrimaba a las primeras ubicaciones. Así que bueno, están cerrando. Capaz que se están dando resultados de los trabajos que están realizando. Yamaha sigue con problemas. No puede avanzar, están muy atrás.、Eh, la verdad que no, no, no progresan, pero bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas carreras.、Eh, les cuento que este fin de semana en Termas de Río Hondo asistieron 280.979 personas. Que bueno, sabemos que no solamente de Argentina, de diferentes países limítrofes se, se llegan a Termas de Río Hondo. Así que bueno, un evento muy multitudinario. Les quería contar que la próxima fecha es el GP de las Américas, que es el 30 de marzo. Así que bueno,、eh, sigue el campeonato de motociclismo de velocidad, el MotoGP, por Estados Unidos. Así que bueno, eso es la reseña que teníamos relacionado con eso. Otra cosa que les quería contar: que hubo unas presentaciones, que ahora lo estoy buscando,、eh, de dos marcas en termas, como fueron、eh, Yamaha. Y Honda que estaban promocionando que van a entrar al país、eh, la Transal 750.、Eh, todavía no llegó, pero están, estaban testeando para que ingrese algunos detalles de esta moto: el motor es bicilíndrico, 8 válvulas, 6 velocidades. El peso es 208 kilos, la capacidad del tanque casi 17 litros. Y tiene rodado 18 y 21. Todavía no hay precio confirmado de lo que va a salir. Después,、eh, Yamaha confirmó la Teneré 700, que estaría entrando a Argentina. Los valores son 22.500 dólares la, la básica, y la que tiene accesorios 26.300 dólares. Eh, algunas de las características: el motor es 689, 6 centímetros cúbicos, es bicilíndrico, i n y e c c i ó n electrónica, la potencia 73,4 caballos, el tanque 16 litros, caja de cambio de 6 velocidades, 184 kilómetros la velocidad final y el peso es de 204 kilos. Así que, bueno, próximos lanzamientos que estarán llegando a Argentina de motos que. Eh, por ejemplo, Yamaha ya hace rato que está haciendo muy buenas ventas en nivel de Europa y, y todo ese lugar. Así que bueno, veremos qué pasa cuando llegue a Argentina con los valores que están promocionando, que no son valores muy económicos, pero bueno, puede haber clientes que le interese poder comprar estas motos. Así que bueno, Dieguito,、eh, vamos a un tema musical o, o vamos a la tanda? Vamos a la tanda y un tema musical, ¿no es cierto? Y después hablamos con Beto del próximo encuentro de Azul.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 c s t a m o s repuestos 9 de julio 783 42 47 79 2983 56 90 54. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bien, aquí estamos en Motomaníacos. Continuamos. Tenemos la comunicación de Beto que habíamos comentado hoy. Hablando, vamos a hablar con él del próximo bote encuentro que se viene en azul. Hola Beto, buenas noches. Hola, ¿cómo andás, Mario? ¿Cómo andás? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo me decís? ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Bueno, bien. era para que nos cuente más o menos cómo vienen los preparativos del clásico encuentro de azul. Y bueno, ya que estamos a menos de un mes. Este, la verdad es que ya tenemos todo bien preparado, ya estamos a full, estamos listos para empezar ya. Quedan unos detalles nomás que ya lo vamos a ir solucionando, pero ya estamos, ya estamos listos.、Estoy、lo、bueno. importante es que este año,、eh, no sé si te habrá enterado, seguro que sí, e l año pasado tuvimos un excelente motoencuentro, sin ningún problema de ningún tipo. Y sí, Este sí. año va a ser el de este ser año va a ser mucho mejor todavía. Bien. Así que ya le pedimos a la gente que, que se olvide de todo lo, lo que pasaban antes. ¿eh? Que este año van a disfrutar realmente de vuestro encuentro. Bien. Vos decís, te referí a los cortes y eso que se, que se generaban. Lo sacamos s a todos. Lo s e c h a m o s a todos. Claro.、Eh, gracias a la seguridad que hemos puesto. Este. Anduvieron recorriendo toda la ciudad de Azul y zona de Daña.、Eh, ya había en, en varias ciudades que ya estaba, había controles, cosas que no, no pasen. Si venían al Moto Encuentro a disfrutar, bárbaro. Ahora, si venían a l r í o no. Han sacado muchas motos, este, robadas principalmente, sin pele. Y a los que venían de, realmente a disfrutar,、eh, Sea en la moto que sea, este, lo aceptamos. Entraron, disfrutaron y se fueron. Sí, sí, el plan original o de lo que cualquier moto encuentro. Exactamente. El, el, un encuentro a la vieja a hacerlo escuela, hacerlo como, como crear, normalmente ¿no? se dice, un encuentro a la vieja eh, escuela.、Eh, que r e m o s llegar a ser lo que era antes, exactamente. Claro, sí, sí, sí bueno, sí,、eh, pero hay sí, que trabajar ahí, y, bueno, precisás no solamente sí, la parte de sí, ustedes, sí. sino necesitas colaboración. Exactamente, principalmente a los m o t e r o s que vienen y ven a alguien que están haciendo l í o s que los pare, que los coarte, s nos, nos llame a nosotros. Este, y estaría bueno eso, o s í sí, entre todos lograr que sea un ¿Cómo? evento tranquilo. Sí, como hacemos todos cuando vamos a un m o t e n c u e n t r o donde vemos uno que está haciendo quilombo, este, lo s paramos. Sí, obviamente, porque todos sabemos lo que es un encuentro de moto,、sí. que es uno que va a disfrutar, es familiar, un evento familiar. De amigos,、sí. de, de, de compartir el momento, así que lo que uno menos quiere uno es que p a s a n situaciones o que se genere. Sí, sí más el trabajo que l l e v a todo esto. La verdad que nosotros estamos un año trabajando en esto, ¿viste? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. totalmente. Es, un evento, es un evento que lleva mucha demanda para poder realizarlo. Sí, sí, totalmente. Aparte de un evento de ustedes, ya es un evento masivo que va mucha gente. Exactamente. Exactamente. Nos、si、hemos venido medio abajo.、Eh, A partir del año anterior, pero bueno,、eh, estamos tratando de levantarlo. Bueno, pero hay que mirar、estamos、en positivo que, que es como que marcó un, un antes y un después. Me, me parece a mí que hay que tomarlo de esa forma, que sirvió como experiencia, que es lo que no tiene que pasar, así que lo que están proyectando、sí. es que otro cambio y que se genere n otras situaciones, que, que uno vaya a disfrutar. Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Bien. Este, y bueno. Con respecto a las actividades, bueno, como siempre, el motoencuentro empieza el día jueves, este, con el asado clásico d e hace casi 20 años que lo venimos haciendo. Pero también tenemos el, el guiso que lo damos el miércoles, porque ya una semana antes ya hay gente en el predio, así que, bueno, para todos ellos también le cocinamos un buen guiso y disfrutamos todo. Mira, guau, así que e s o Eso no lo sabía, de,、sí. de los guisos, eso no sabía el guiso. No, eso empezó como. como es、eh, que era para nosotros, p o r que terminamos un miércoles, que terminamos, ¿viste? Sí.、Eh, encima había caído una lluvia, qué sé yo. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a comer algo. Y bueno, las mujeres se juntaron ahí, se prepararon un guiso y ya había algunas motos, algunas. Moto, alguna... Grupo que h a b í a llegado y los invitamos a comer y bueno, y ahí arrancó todo. Mirá vos. e n t s í que hay mucho s que v e n d í a miércoles para comer e s e g u i s o Claro, ¿sí? pero vos fíjate, se quedó como una, algo establecido que ya, <risa> ya es parte del encuentro. Ya es otro clásico. Pero, <risa> <risa> sin, sin <risa> pensarlo,、sí. se proyectó otra cosa. Sí, sí, sí, gracias a Dios nos sale bien. Qué bueno. El jueves, bueno. bueno, la. e l a s a d o para todos, todos los que están. Sí, sí.、Se、han ingresado a Rosbardilla. Este. Y después, bueno, el día viernes, que arrancamos ya de temprano, a, ya continuamos con los que ingresan.、Eh, tenemos ya la tarde de banda, y después a la noche hay una caravana nocturna. Mira qué bueno eso.、Eh, sí, sí, y el día sábado, por ejemplo, bueno, actividades diarias todo el día, están la, la, los j u e g o s de estrés y todo eso, que lo hacemos a la tarde. Este, y el día sábado lo mismo. Eh, tenemos eh, la caravana que va a, a Boca la Sierra, a los Trapenses. Al monasterio Trapense. Son unos t r e i 30 y pico kilómetros. Claro, ¿sí? una caravana hermosa, ¿viste? se ya la he hecho varias veces. Sí, sí, la cantidad de motos que van. Y mucha gente viene para conocer ese lugar, ¿viste? Sí, olvídate, un lugar lindo ¿viste? para conocer. Aparte de esa ruta excelente para hacerla, muy llamativa, muy vistosa. sí. Aunque... Sí, sí, sí, por los paisajes, sí. Exacto. Está media está media, está media rota, la están arreglando. La están arreglando ahora. Está, está b u e n o por ahí, sí. Sí, es, ma,、eh, es vistosa. Ahí pasa por el、sí, c ó m o、sí, se llama sí, el, sí. lugar l el l a a m que está ahí, la, Ay, la, la, la, la, la, la, la la escultura y eso, el Boca de Sierra. Ah, Boca de la Sierra. Boca de la Sierra.、Sí, pasa por ahí、eh, también. Eso sí, está, eso está sí, ahora en sí, funcionamiento, sí. ¿no? Sí, el parador, sí, el restaurante, muy lindo. Parvo.、Eh, pero nosotros, después que llegamos a lo s t r a p e n s e s Los liberamos. c、claro. l、si、q u i e r a volver ahí a, al restaurante, ahí en Boca la Sierra, si no va un poquito más adelante, ahí está Boca la Sierra, está, c te digo, Juan Pablo. Juan Pablo no,、eh, Paula Costa, Costa. Paula Costa. Paula Costa, que también r e s t a u r a n y después haciendo un kilómetro más, este, hay otro también r e s t a u r a n que está muy bueno y, y, y sirve bien a los m o t o c u e r o s Sí, Paula Costa lo conozco también, es un lindo lugar para conocer.、Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, excelente. Y、lugar. bueno, el sábado a la tarde hacemos la caravana clásica de, de todos los años y que la hacen en todos lados.、Eh, después de la noche, bueno, después de hacer la caravana, hacemos la elección de la reina, este, la reina y el rey. Mira qué bien. Este, sí. Y bueno, después hacemos el sorteo de la moto. Le entregamos, entregamos menciones a todos los. los Digamos, esos que vienen de lejos,、claro. viste, el primero en llegar, ¿viste? Y todo、eso. Sí, s que está sí, bueno eso, eso, te... eso es algo que a la gente、sí. le gusta. Sí, es una cosa que nunca dejamos de hacerlo, ¿viste? Sí, es algo, para sí, mí es algo、sí. importante que cuando uno recibe una mención, no sé, desde de、sí. muy lejos, la m e j o r auto más personalizada、sí. o el grupo más grande, más numeroso,、sí. un montón sí. De, de, sí, de, sí, sí. de menciones se pueden dar. Sí, sí. Y además le, le damos, ¿viste?, un, un aliciente a cada uno. Más que nada, a los, los que cuelgan su bandera、sí. les damos un presente, ¿viste? Porque l、sí, l e n r e c u e r d o Qué bueno, genial.、Sí. e s O sea que todos todo van. Sí, la、mochita. idea es brindar、eh, que la gente se sienta cómoda y que, sí, que lo pase lo mejor posible. Sí, seguramente, sí. Eso, a, a eso apuntamos, ¿viste? Claro. Y, y nos enorgullece cuando el otro día, el, el domingo, que se d p i e r t e n ahí y nos dicen,、eh, nos felicitan, el año que viene volvemos, qué sé yo. Entonces, bueno, es una cosa. d e infló e pecho, viste. Sí, obviamente. Ahí, ahí, te, das obviamente. Cuenta, ahí, te, das, ahí te das cuenta que, que el valor que le, que le dan al, al trabajo que uno hace, viste. Exacto,、eh, exacto. Que lo que se esfuerza es lo que se esforzó uno, cada, cada uno de ustedes, que valió la pena. Eh, eh, sí. Y c a l c u l a r que nosotros ya 15 días, 20 días antes, bueno, ahora creo que el 26, empezamos ya a armar el puente. Claro. Para tener todo listo, porque ya había el puente, eso lo armamos nosotros. Sí, sí, sí. Hasta. h a s t a ingenieros son impresionante, <risa>、eh. hacen de todo. Sí, hacen sí, de todo.、Sí. Qué bueno,、sí, e、eh. Y bueno, tenemos, tenemos la feria del otro lado. Que bueno, eso por ahí a algunos no les gusta. Este, claro, la feria. s、pues, í、sí, pero bueno,、eh, también es para dar trabajo a la gente. También, sí, sí, obvio. Hay muchísima cantidad de gente sí, que tiene、sí. sus puestos, que elabora sí, cosas que está bueno que sí, pueda participar. Sí. sí, sí. Y después, bueno, mucha gente que v i e n e a comprar, porque como es todo es barato, ¿viste? Claro. Sí, se llevan un regalito, una, un obsequio, algo、sí, propio sí, para regalar. Sí. sí, aparte comida, ¿viste? Y los full track, todo eso. Está, está bueno, está bueno. Sí, olvídate. ¿Y Ahí do, cómo y se maneja todo. Al... ¿Se maneja por full track o tienen cantina propia ustedes? No, no, tenemos la cantina que es para los, los, los moteros. Los moteros, la, la, la cantina, cantina principal la cantina. del evento. Sí, y hay una carpa que está del otro lado, que digamos está en la feria. Que también es para m o t e r o sea, o s se juntan ahí. Claro, perfecto. Este... En la parte de, de los realidad, feriantes está el、sacar. escenario normalmente, ¿no? ¿Cómo? En la parte de los feriantes e donde está el escenario. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. sí. Y no, no tenemos otro lugar donde ponerlo. Claro. Sí, porque、Pero、el escenario digamos, es grande. Este, la... Sí, sí, no, no, aparte por el, el sonido, ¿viste? Claro.、Eh, tenemos que evitar que el sonido. j o d a al vecindario, ¿viste? Claro, sí, sí. Que... Tenemos que apuntar a un lugar que no. Sí, una convivencia general de todos, de todo, de la gente del barrio y la gente, y lo que ustedes participan sí, también, la gente que sí, está sí. en el predio. Exactamente, exactamente, perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras, bueno, que, pero... quieras agregar,、eh, Beto? Pero ya hiciste una reseña bastante importante, así que la gente ya estaba interiorizada de lo que se va a desarrollar en Azul. Sí. Ah, decime sí. los precios de la, de, la, de la entrada, eso, del, del evento. Ah, sí, hasta ahora, bueno, tenemos、eh, el visto en 13 mil pesos. Bien.、Eh, con él, bueno, ahí va el tema del sorteo de, de la moto, el, la, ¿cómo es la, el número como para ingresar para cenar y todo eso. Sí, sí.、Eh, o sea que si vos h a cuentas s c el número, No, la verdad que es muy, elevado, un número es razonable, muy, muy buen número. A ver. Además, recibimos a la gente ya en la mañana cuando vienen con, con un desayuno, que hice、eh, una gaseosa, torta frita, churro. Sí, sí, espectacular. Que, sí, una, no, una atención、es. completa. Sí, sí, sí. No, no queremos que la, que la gente se sienta bien, se sienta cómoda. Obvio, obviamente, sí, que sí. es lo principal. Y bueno, y la devolución se hace solamente con eso, con tra tratar de darle、sí. lo mejor y que la gente se vaya satisfecha. Sí, sí, sí, sí, sí, sí seguro, seguro. Espectacular.、Eh, sí, bueno, así que. Son cosas que hacemos para que、si、la gente venga y esté tranquila. Y a pesar de que, bueno, que el predio q u es medio chico, a veces nos rebasa, ¿viste? pero、eh, se acomoda. Sí, sí, sí.、Eh. lo que pasa es que va mucha gente, claro, precisa un predio enorme para meter más gente o e esté más、ah, amplio,、sí. pero bueno, es difícil manejarlo también eso. El predio、ah, es grandísimo, sí, lo que pasa、sí. es que va mucha gente. Claro, ese es el tema. Ese es el, ese tema. el tema. Nos queda chico. Les queda chico, claro,、sí. pero bueno, es difícil de manejarlo. Eso. o t r o lugar más grande que、sí. eso, no sé si hay. No, no, no, es que no hay, no tenemos. No、Estamos、tiene o t a m o s a buscar,、lugar. pero no, no, hay, no hay, no hay, no hay. Claro, y、no、bueno,、hay. así que、sí. se acomodan como, con lo que hay. Además, que ya es el clásico, ¿viste? Ahí el, sí, del el p r e d i o、claro, e s e Claro, aparte, ahí, yo miraba el, eligió, el número. El número del evento el... pf, impresionante. Tendríamos que ser el 36. Claro, por la pandemia.、Eh, exacto. Exacto, d o s años no lo hicimos. Dos años no lo hicimos. Pero bueno, calculad que fue el primero que se hizo en el país. El primero que se hizo en el país fue el azul.、Eh, Impresionante. El primero del、eh. país, eh. Qué sí, bárbaro, que, ¿eh? Que lo iniciaron el m o t e r o Que todavía siguen andando, andando en moto. Ya sí, son sí, grandes,、sí, tienen、sí, sí, sí. moto. Siguen andando en moto. Mirá vos, qué, sí, qué buena、sí. referencia que diste. Sí, sí, espectacular. Sí, siempre lo, por ejemplo, cada cinco años le, le hacemos un reconocimiento.、Vi. Claro. No, es para ponerse a llorar con los viejos. Sí, más vale. Que, y más porque han, han, han、sí. trabajado para que eso para que tenga su fruto、sí. y, bueno, y, y, sigue, y sigue la movida desarrollándose sí, sí. como lo hacen ustedes ahora. Sí, sí, sí. Espectacular. Sí, sí. Sí. Y, y vamos a tratar de, de continuar. Sí, cómo no. Sí, sí. No, no, pero、Hasta、ya. Toda... Creo, que, creo que brindándolo, como decís vos, que están apuntando a otro tipo de evento, de que la gente lo maneje de otra forma, creo que el resultado se va a dar solo. Sí, seguro, seguro. Este, ya te digo, nos vinimos medio abajo por todos los problemas que había con estos guachos, ¿viste? Y sí.、Eh, que se、si、vienen adentro, no había problemas. El quilombo era afuera. Afuera. v i Sí, t sí, siempre sí, que sí. La gente que salía a una vuelta y con estos e n d e j o v i s t e No, no. Y sí, se complica、no、la se calle,、podía. se complicaba demasiado la calle. Sí, sí. Pero el bueno. Día, el, año pasado、no、había, el año pasado venían y nos pedían por favor de adentro que hagamos quilombo nosotros. <risa> porque, porque, porque era mucha tranquilidad. Sí, sí. calcula que muchos no decían porque el sonido, por ejemplo, del otro lado no se llegaba a escuchar desde el camping.、Ah. El tema de que afuera, afuera estaba todo el quilombo este. Claro. Y, y el año pasado, viste. Podía escuchar tranquilamente. Mirá vos.、Oh, sí, cambió sí. totalmente la, la no, movida con sí, eso,、seguro. sin sacar eso. Sí. sí. Pero bueno,、por、eso e s t p e r es está... u poco lo que viste, todo, todo todo es una moneda, viste. Obviamente. Porque, sí. Obviamente,、eh, todo cuesta,、eh, todo cuesta, no es nada fácil. Tuvimos, tuvimos que hacer un sacrificio. Claro. Porque no sé si sabrían que nosotros, por ejemplo,、eh, todo el dinero que ingresa. Sí. Eh, pagamos todas las deudas, que es grande siempre, entre sonido y hay capizas, hay,、eh, la policía, es un montón de plata. Sí.、Eh, pagamos todo eso, hacemos una comedita entre nosotros,、eh, invitamos a las instituciones a las la cuales donamos. El año pasado donamos a casi a 15 instituciones, entre, entre comedores, escuelas, colegios. Y más nosotros que tenemos un c o m e d o r también que apoyamos, ¿viste? Impresionante. Esa、eh, labor、sí. solidaria es, es gratificante. Sí, sí, sí. Después lo bueno, los chicos que muchos no lo notan y hacen un laburo terrible, que son, por ejemplo, los chicos que son promociones, que vienen con los padres a colaborar con nosotros, en la entrada más que nada, ¿viste? Claro.、De、las cartillas Y eso, Sí, sí. Y esos chicos, una vez que termina el evento, también le hacemos una, una donación, digamos, ¿viste? Claro. Que normalmente le sirve para aportar para, para el viaje. O, por ejemplo, hubo un año que vestimos a tres chicos que no, no tenían para comprarse la, el traje de presentación. Mira vos. Este, y, y después, bueno, los chicos que necesitan por su enfermedad o, o gente, ¿viste? Siempre estamos atentos a todo. Claro. Y ahora, por ejemplo, en este, en este momento estamos haciendo la colecta. Para Bahía Blanca. Exacto. Si, si Dios quiere, salimos el fin de semana para allá. v e r á qué bueno. Sí, sí. sí. Estamos juntando principalmente a cinco d limpieza y eso, ¿viste? l a r o Sí, sí, sí sí, sí. sí, sí, ni hablar. Así que bueno. Bueno, Beto, ¿No? yo muy agradecido que,、bueno. que estés, que hayas comunicado no, con no, nosotros y que cuentes todo esto.、Ah. Así que bueno.、Eh, nos estaremos hablando seguramente un poquito más cerca ya del evento. Nuevamente dale, estaremos dale. comunicando con vos. Así, por ahí algún detallecito que haya surgido en el último momento, lo, lo contás. Sí, sí,、dale. Ya les digo que vengan tranquilos porque este año lo vamos a pasar. l a vamos, nosotros también. Sí. Lo vamos a pasar genial. Genial. Espectacular. Sí, sí. Ya está la promoción hecha, así que bueno, la gente que está escuchando ya va a saber que va a ser un distinto el encuentro de, de este año. Sí, porque hay mucha, hay mucha gente, lamentablemente, que han dejado de venir por eso, o v i s Claro. Pero. Hay que, re, hay que remarcarlo este, que están trabajando para, para que todo cambie. Totalmente. Perfecto. Totalmente. Bueno, yo te mando un abrazo grande, Beto. Estamos en contacto. Nos vemos bueno, medio、verdad. seguido. Nos vemos cuando hay evento. Nos vemos. Pero bueno, nunca te había llamado、claro. por la radio. Así que bueno, esta es la primera vez. Sabes bueno, que cualquier novedad que tengas, t e n t e s o y a disposición. Tanto mis mi, mi, redes sociales como, como Motomaníacos. Lo que vos precises, estamos acá. Bueno, che, muchísimas gracias por acalarse de nosotros. No, por favor,、yo、es un gusto. Sí, sí. Que... Yo me quedé con ganas de ir a Jacinto por las campañas que estamos haciendo. Claro. ¿sí? Eh, si、estaba p r a r o Porque nunca fui, porque siempre se hace el evento. O una semana, o antes, o una semana después. Nunca puedo, viste. Claro, sí, no conviene. Y ahora que teníamos dos semanas, teníamos dos semanas por delante. Claro. Que, pero bueno, lamentablemente, mandar saludos a los locos este. Siempre en cuenta que hacen un moto encuentro espectacular también. Sí, sí, espectacular. Y bueno, hablamos sí, con Ezequiel、sí. hace un rato, terminamos de hablar con él y nos contó todo lo que van a desarrollar.、Sí. Así que también va a ser un, un evento grandísimo,、sí. muy bueno. Sí, sí, sí, sí, la verdad que. Algún día voy a ir. Voy a ir? ¿Cómo no? Bueno, Beto, este... te mando un abrazo, se bueno, me termina、sí. el tiempo, bueno, pero bueno, otro día estaremos hablando otra vez. Dale, che, bueno, muchas gracias. No, ¿eh? por favor. A todos los, los motociclistas, y amigos y familia, todo. Eh? Muchísimas gracias, Muchísimas gracias、eh? Beto. Un abrazo muy grande. d a e c h u c a u c a r o ché. Gracias. Chau, q r Chau, chau. Bien, ahí cerramos con Beto de Azul. Se viene el encuentro número 34. El clásico de Semana Santa. Así que vayan preparando las máquinas para esa fecha. El audio. Teníamos un audio. Tenemos un audio de Pedro de Trenkelauken. Que se viene una nueva, un nuevo evento también de Trenkelauken. Dentro de poquito. Ahí lo, lo tenemos a mano. Voy a estar buscando acá la información que tenía de eso.、Eh, a ver si ya la buscamos. Acá está.、Eh, los Insurrectos de Trenkelauken.、Eh, es el 15 aniversario, el 29 de marzo. Va a haber cena, menciones, sorteos y sorpresas. Es en el club Tres Chanta, Alcina 851, las anticipadas 20 mil pesos en puerta 25. El celular es 2392-674417. La banda se llama Nova, la que estará presente ahí. Tenemos el audio de, de Pedro. Hola, aquí, hola Mario. Aquí estamos organizando en Tranquilauquen, provincia de Buenos Aires, el aniversario de, la, de los insurrectos. d e aquí e n Tranquilauquen, decimoquinto aniversario. Este año con un poquito más de, de fe y de fuerza. Con una cena y un show de rock,、eh, con mucha colaboración de, de distintas de bandas, de, de gente de, del club donde lo organizamos, de, de fútbol, de ahí del, del club, del presidente del club, y realmente espero que se haga muy bonito. Es, es más, para juntar amigos, hermanos motero s y familia directamente. Familia así,、eh, eh, moteras y gente que le guste el ambiente motero. Porque hay gente que no anda en moto, pero que le encanta el, lo que es el a m b i e n t e motero. Eh, es una cena un show,、eh, pero que les guste todo, menciones, sorteos. Y es más,、eh, no, es, no es para r e c a u d a r dinero ni nada, es más, para una,、eh, así, ayudarnos entre nosotros y traer para esta zona algo motero que, que hace años que no hay. Y tratar de, de juntarlo sin distinción de bandera, sin ni, ni nada, nada, todo, todo libre, que, que venga el que le guste y, y nada más, es así. No, a mí me gusta que andar en todos lados, viajo cuando puedo con mi señora, ahora en este momento no puedo, pero. Pero es así, entonces me gusta ir a distintos lugares y distintas provincias y, y participar de distintas c e n a s eventos. Espero que、buena. esto salga lindo. Yo voy a poner, estamos poniendo toda la familia y, y el grupo de los insurrectos. t r a n q u i l a d o q u i e n Lo mejor. l o、no、mejor, la、no mejor, no、mejor. Fuerte abrazo, gracias por la nota. Bien, ahí tenemos el audio de Pedro, de los Insurrectos de t r e n u e l a u c h e n contándose el próximo evento. Bueno, estamos cerrando con una revisión de Motomaníaco. Le quiero mandar un saludo a Cris Vega, que me estaba mirando acá en vivo.、Eh, un saludo muy grande. Un saludo muy grande le mando bueno, a toda la gente de Bahía Blanca, de, de, de lo que han pasado, que se están recuperando de a poquito. Así que le s mandamos un abrazo muy grande. Y este, bueno, lo mejor para todos, que vayan solucionando sus cosas lo mejor posible.、Eh, bueno, otra cosa, tengo que mandar un saludo a Fabián Fernández, este, un colaborador desde la primera hora de, del encuentro, de, del evento de acá de Motomaníacos. Así que le mando un abrazo grande a Fabián por el apoyo. Muchísimas gracias por la publicidad. Bueno. Este, ha cambiado un poquito el, el, el rubro de, de trabajo, así que bueno, estamos con otras cuestiones. Así que Fabián, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo si Dios quiere pronto. Y para cerrar, bueno, le quería contar que no me alcanzó el tiempo, pero bueno, había estado con la gente del Dácar de Pobres, la gente de Olavarría, que estuvo pasando este fin de semana por desarrollos. Así que este, hablé un ratito con ellos. La semana que viene voy a a s c e n d e r un poquito más y contar un poquito la historia de cómo arrancó esto. Así que te les mando un saludo a, a todos. Bueno,、eh, gracias Diego por la operación técnica.、Eh, les mando un saludo muy grande. Nos pueden escuchar nuevamente el viernes, 16 horas, por FM Indie Rock 104.7. Muchísimas gracias a todos, motomaníacos. Buen fin de semana para todos y usen el casco como les digo siempre. Abrazo.